La medicina ha avanzado tanto la medicina que ya nadie está sano. Lo decía Aldox Hasley, la medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano y es que es verdad que toda persona es un enfermo que ignora que lo es. siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una se inventan males se convierten en patologías, síntomas que son comunes a todos, se medicaliza la vida y esa medicalización tiene proyectos darnos vida y a veces nos da también un poco de muerte. Sin duda la flama sin calma El catedrático Bernard Becot, catedrático de farmacología y ex-decano de la Universidad de Medicina de Burdeos, ha asegurado que los efectos secundarios de los medicamentos causan al año más muertes que los accidentes de tráfico y suicidios juntos. Son datos de Francia. Según él, todos los años hay 18.000 muertes. Y esta pasada semana se conoció una información tremenda. Y es que la Agencia Española del Medicamento ha alertado de que existen graves errores en la administración de un fármaco contra el cáncer. Se está tomando a diario en vez de... ...una vez por semana, el máximo indicado para estos enfermos. Y tras una revisión europea se ha detectado que según se está notificando... ...hay algunos casos de reacciones adversas graves, algunos con desenlace mortal. El periodista que ha descubierto esta información está con nosotros esta noche. Él es Miguel Jalá. Muy buenas, ¿qué tal Miguel? Hola, ¿qué tal? Digo que este caso es muy importante porque afecta, yo creo, que a la enfermedad hay que más teme todo el mundo, ¿no? Al cáncer un medicamento de los más utilizados contra el cáncer entonces lo que lo que está sucediendo es que hay un abuso en, en su uso o sea se está recetando eh, mucho, se está utilizando mucho y con, con soltura y la agencia de medicamentos pues ha avisado de que se están produciendo un número indeterminado de muertes por ello, el, el asunto es que en los hospitales pues este medicamento se llega a recetar prácticamente a diario cuando las, las estrictas normas de, de uso, la documentación oficial dice que no se puede dar a los pacientes más de una vez a la semana por lo fuerte que es, es quimioterapia ¿sabes? una de las quimioterapias más más conocidas y usadas y, y esa es un poco la, la noticia yo, yo es que tengo la, la buena costumbre creo, de me, me llega mensualmente un boletín de la agencia de medicamentos donde te cuentan cuáles son los nuevos medicamentos que, que se insertan en el mercado y cuáles son las nuevas noticias sobre la seguridad de los medicamentos y esta es una noticia que traje de ahí son, son noticias que tristemente pues, pasan un poco desapercibidas, yo creo que, que son noticias importantes, ¿no? que mueran muchas personas, la, la Agencia de Medicamentos no nos dice con esa excesiva prudencia que gasta siempre no nos cuenta cuántas personas eh, se trata de, de fallecimientos por este medicamento, pero pero hace bien en informarnos y lo que es una pena es que los grandes medios de comunicación, pues un medicamento que es quimioterapia pura, que, que es muy utilizado para esta enfermedad terrible y la que más nos nos asusta o nos preocupa pues que no que no lo, no lo recojan Hay muchos eh, casos en la historia de los medicamentos eh, que nos hacen pensar en que a veces los efectos secundarios se eh, pueden ser graves o gravísimos. Hubo uno muy conocido, hemos hablado en alguna ocasión todavía están los juzgados, hay muchos casos en los juzgados, el caso de Acreal, sí. todavía hay mucha gente afectada, ¿eh? Jo es que Agreal, era un medicamento fíjate, para, para una enfermedad que, que no es una enfermedad estrictamente, son los sofocos que provoca la menopausia, tú sabes que las mujeres cuando llegan a una edad se acaba su, su periodo fértil y, y bueno, pues se, se revolucionan las hormonas, por explicarlo de manera sencilla, y algunas personas pues sufren inc incómodos sofocos, ¿no? Pues este medicamento es un neuroléptico, es un medicamento muy potente para el sistema nervioso se recetaba también con mucha alegría, tanta que en el al modo hemos investigado durante años y hemos descubierto eh, un documento confidencial en el que Sanofi, que es su fabricante, le contaba a la Agencia Europea de Medicamentos que, que sabían desde, desde antes de comercializarlo este, este medicamento se retiró en 2005 tú fíjate, estuvo 22 años comercializándose, ¿no? Pues le contaban este documento confidencial a la Agencia de Medicamentos que no se podía utilizar durante más de tres meses pero pero es que eh, tenemos clientas en el, en el bufete por las que estamos demandando justicia, lógicamente, que consumido cuatro, cinco, seis y siete años, entonces claro, un medicamento que no puedes eh, tomar más de, de, de tres meses, consumido durante tanto tiempo, te destroza el sistema nervioso y eh, para mí es uno de los escándalos de, de manual, ha habido mujeres que se han suicidado y los jueces han, lo han reconocido ¿no? en sentencias y, y, y bueno, provoca daños psíquicos muy, muy potentes eh, depresiones severas, o sea eh, y además son, son daños crónicos de, de por vida hubo como 4.000 afectados En España y nosotros todavía seguimos litigando con, con algún grupo de, de mujeres muy enfermas y muy valientes también, porque están muy enfermas pero siguen peleando. Hay mucha gente que estará pensando ahora, que estará diciendo, ¿esto es como lo, lo de la talidomina? Se parece mm. mucho, ¿no? Bueno, la, la talidomida fue el primer gran escándalo y, y, y tú fíjate qué pena que, que con los luchadores, que yo los conozco personalmente también a, a estas personas de la Asociación de Afectados por la Talidomida en España, llevan casi 60 años, Bruno, eh, peleando, luchando y todavía ningún gobierno ha tenido lo que hay que tener para darles la razón para darles ayudas el laboratorio que es Grunental que, que, que, es un, que vende su marketing como somos los, los mejores fabricantes de medicamentos para el dolor, fíjate qué paradoja, ¿no? es que, es que da Risa incluso, sí, ¿no? y lo fabricaron es... tan que mataron sí. a algunos pacientes. Sí, sí, sí vamos, le claro, quitaron tanto claro. el dolor que que, que las, las mujeres, mmm, cuando se quedaban embarazadas, no fueron advertidas de que la, la talidomía es teratogénica. Teratogénica, que es una palabra también rara de estas que se utiliza en medicina, significa que eh, el, el bebé puede sufrir malformaciones en los brazos, en las piernas, en las extremidades. Y así nacieron muchos, incluso con los órganos internos no bien formados, con lo cual su esperanza de vida fue bajísima. Bueno, pues este fue el gran primer escándalo daños por medicamentos y aún hoy tristísimamente no ha sido cerrado, no, hemos, no se ha podido eh, pasar página no los, los afectados no han podido eh, estar tranquilos ya ya por fin no y muchísimos han ido muriendo en el camino sí antes hacía eh... referencia a un informe un informe oficial que dice y que señala que los efectos secundarios provocados por los fármacos son una de las principales causas de, de muerte esto es contradictorio, al menos contradictorio <risa> es... Bruno, que llevo como 18 años ya investigando eh, a la industria farmacéutica, a la corrupción sanitaria y precisamente fueron los, los daños provocados por los medicamentos lo que, me, lo que me despertó a mí periodísticamente ¿no? o sea yo leyendo un día un, un periódico de dos páginas donde aparecían testimonios de personas que habían sufrido daños por medicamentos me quedé alucinado porque como tú pues yo pensaba que los medicamentos lógicamente hacen el bien y, y, y prácticamente solo el bien que, que tiene algún efecto secundario pero que, que nadie Dice que queda lisiado o, o con una enfermedad crónica o muerto por tomar medicamentos, entonces descubrí, descubrí la otra, la otra cara, no la cara B de los medicamentos, que muchísimos son muy útiles, esto no lo, yo no lo discuto, pero pero no nos están contando la, la, la, la parte negativa, ¿no? Los laboratorios hacen ensayos clínicos, sí, me parece muy bien, gastan mucho en investigar, pero ellos tienen el poder legal de callar la parte negativa de lo que descubren sobre los medicamentos, y es que es lo que están haciendo constantemente, son ya 18 años viendo tantos y tantos ejemplos de medicamentos y productos sanitarios que hacen daño porque la explicación está en que los productores han callado esos daños y los conocían, como te acabo de, de contar que, que sucedía con Agreal pero es que, es que por ejemplo está, tenemos, tenemos una causa penal en, en la Audiencia Provincial de Madrid por el dispositivo anticonceptivo ESURE de Valle sí. y Y es que estamos en lo mismo, o sea, eh, Bayer no hizo los estudios que, con la profundidad y la extensión que había que hacer para determinar los posibles daños de sure y le, ser, le salió rana el producto, eh, a ayer o anteayer lo publicaba, según datos oficiales de la agencia de medicamentos de Estados Unidos hay cuarenta y nueve notificaciones de muertes por un anticonceptivo en, solo en Estados Unidos. Me parece escandaloso. Es un anticonceptivo, claro, lo utilizan las mujeres para no quedarse embarazadas. Bueno, pues hay dos mil doscientos treinta embarazos solo en Estados Unidos, provocados por este anticonceptivo. Esto yo, yo lo he calificado de pelotazo sanitario económico eh, eh, eh, eh, desarrollado por Bayer, porque eh, bueno, como, es una manera muy suave también de llamarlo, ¿no? pelotazo económico, esto, lo, es, esto es otra cosa, ¿no? yo creo. Conocéis muchos casos eh, directamente en ese bufete, en Alborra acude mucha gente a vosotros y con esos efectos secundarios que en algunos casos son terribles pues eh, generalmente son terribles cuando los medicamentos se utilizan durante mucho tiempo en general, eh, o sea, los medicamentos son productos que El, el, son tóxicos porque el cuerpo no los reconoce, otra cosa es que de una manera utilizada muy bien muy racional, con una indicación muy muy, muy especificada en la ficha técnica, que es el documento oficial de, de, que existe sobre cada medicamento, donde te explican cómo ha de utilizarse de una manera muy racional y en el menor tiempo posible, los medicamentos te pueden llegar a curar, te pueden hacer mucho bien, ¿no? En general, ahí hay algunas verdades patatas, ¿no? Entre, en, en, en la farmacopea eh, española y, y, y global, ¿no? Pero, en general, los medicamentos te pueden hacer un bien. Pero cuanto más los utilizas durante, durante mucho tiempo, cuando se prolongan en el tiempo, sospecha porque te pueden provocar reacciones adversas muy muy graves. Los, la mayor parte de los casos que llevamos en, en el bufete son de personas que no, que, a las que les han recetado durante mucho tiempo medicamentos que eran bastante fuertes, sí. Siempre uno puede pensar que esos experimentos, esos ensayos, eh, cuando hay alguna duda, eh, ellos hacen un poquito, eh, bueno, se van a otro sitio, se van a algún país en donde la gente no tiene acceso a los medios de comunicación, se van a África y los prueban allí, ¿no? ¿Hay esa experimentación? ¿Existe esa experimentación sí. cuando hay miedo de los efectos secundarios? Sí, sí, es muy curioso. Mira, los grandes laboratorios, pese a que, a que todo, todos pensamos, y es cierto que tienen muchísimo dinero, ellos no, no suelen hacer directamente los ensayos, sino que se externalizan, que se dice. Es decir, se contratan a empresas súper especializadas en realizar ensayos clínicos y solo ensayos clínicos. Pero claro, aquí hay una especulación y un mamoneo que no te puedes ni imaginar. Esas empresas, para ganar mucho dinero, se van a países poco desarrollados, medio desarrollados, donde, donde hacer esos experimentos, hablamos de Sudáfrica África, hablamos de Brasil, de China de India, países que, que sí que son potentes pero que no tienen legislaciones ni, ni rigor ético ni una prensa potente que pueda denunciar eso, aunque la prensa po poco potente también la tenemos en España ¿eh? sí. que nos, nos calificamos de, de muy desarrollados es decir, eh, se buscan los subterfugios legales, éticos eh, informativos eh, necesarios para poder hacer ensayos clínicos baratos, rápidos, donde captar gente que, que prácticamente no cobra y presta su cuerpo a la ciencia, entre comillas, o la mala ciencia sin comillas, porque están desesperados porque tienen una enfermedad y les han prometido su médico que si, que si se presta su organismo a la ciencia puede tener una cura con ese nuevo medicamento, es decir hay, hay mucha suciedad en los ensayos clínicos y, y, y date cuenta que es el principal marketing de la industria farmacéutica, es decir, si tú tienes una gran farmacéutica, tú tienes un principio activo goloso, tú lo pruebas y si los ensayos clínicos eh, pensemos que serios y bien hechos, eh, dan un resultado resultado favorable a ese medicamento es que se vende solo, porque luego con tu agencia de comunicación también externalizada vas a ir a los grandes medios de comunicación y vas a contarle, mirad, hemos hecho tres ensayos enormes, nos han dado eh, conclusiones muy buenas a favor de nuestro medicamento, eso, eso eso los periodistas, que para eso siempre son muy muy atentos, no lo van, a, lo, lo van a difundir en masa y el medicamento se va a recetar y a prescribir solo y se va a vender solo. Hace poco se determinó con una farmacéutica Johnson Johnson era con nada, tenía que ser condenada a pagar 8.000 millones de dólares, nada más y nada menos, porque se recetó un fármaco para tratar problemas psiquiátricos, que se han convertido en una autopista para este tipo de casos, ¿no? Estamos hablando de Risperdal, yo creo, que es un medicamento, un antipsicótico conocidísimo de Johnson Johnson. Fíjate que Eh, no sé, a mí casi ni, por desgracia ya me he acostumbrado, por desgracia insisto, a, a este tipo de noticias porque los, los crímenes de las grandes eh, farmacéuticas, es que, es que todos los días tenemos noticias de, de juicios y de multas y de indicaciones brutales y enormes solo en Estados Unidos, ese caso que al que te refieres son unos juicios que están llevando por, el, por, por los daños psiquiátricos que produce Risperdal que insisto que es un, un, un antipsicótico muy potente de Johnson Johnson y, y durante los últimos años eh, se, ha ido, se ha ido batiendo récord en las indemnizaciones. Estás, estás citando cifras reales pero impresionantes. O sea, en, por desgracia en España eh, los jueces, lo siento mucho, pero eh, tienen cierto miedo o son hiperconservadores a la hora de, de meter en vereda o de castigar a una farmacéutica por los daños que, que producen. En Estados Unidos eh, tienen otro sistema legislativo, tiene una sociedad civil más concienciada de que merece la pena litigar y enfrentarse a estos. Eh, a estos grandes, eh, a estos gigantes, ¿no? Y estos gigantes tienen, tienen miedo, ¿no?, de, de, de, de que los jueces Eh, aquello fue un juzgado un, un, popular, ¿no? un jurado popular o sea que, que la propia eh, población en Estados Unidos y, y es de la bar, tiene una conciencia y un sentido de la justicia que por desgracia en nuestro país todavía no existe aunque las cosas por suerte poco a poco van cambiando. Y los niños eh, también eh, pueden eh, caer en esto eh, porque se está medicando mucho, los padres lo están haciendo a los niños, hay millones y millones de niños en Estados Unidos, en Europa, en España que se están medicando con Antipsicóticos, eh, para que eh, pues, eh, sean más activos, eh, no estaremos eh, creando un problema a largo plazo bueno supongo que me hablas de, de, de lo que es el, la hiperactividad de los niños el, el déficit de atención pues por desgracia es una, una moda y no me gusta nada la palabra de hecho me da bastante repelús no que, que recetar eh, fármacos muy potentes muy muy parecidos químicamente a la cocaína a niños es que se recete legalmente a niños hiperactivos o que, que no prestan la atención suficiente pues me parece muy triste que sea una moda pero es una realidad en nuestra en nuestra españa de hoy no pues eh, se está recetando muchísimo eh, medicamentos, ya digo, muy parecidos a la cocaína para para niños eh, y de manera legal y bueno, con el consentimiento de, de, de sus padres eh, que muchas veces eh, tienen un problema que no saben cómo atajar y, y y recurrimos, ¿no? En general, todos lo hacemos, ¿no? Hay que donar un, un poco el mea culpa, ¿no? Vamos a lo fácil, que es la la pastillita que nos deje al niño tranquilo y ya, ya. Y podamos y ver el fútbol y a poder sí, ver el fútbol sí, sí. Bueno, es, es muy triste pero, pero esto es así ¿eh? uh -huh. yo, no, yo no dudo que exista el, el síndrome de déficit de atención y con hiperactividad, no, no lo dudo pero a, eh, habría que hacer una investigación seria porque el azúcar y muchos productos químicos tóxicos que que, que, que ingerimos o que respiramos o que tomamos a lo largo de, de nuestra vida también provocan hiperactividad y déficit de atención, es decir eh, el, eh, hay un problema serio eh, hay niños que, que pierden la, la atención de manera potente y, y Y que están hiperactivos, pero de ahí a catalogar una enfermedad eh, que lo hizo la industria farmacéutica y, y, y para colocar en el mercado unos medicamentos que, que no, se recetaban, no se recetaban para eso, o sea, inventaron un concepto, le dieron la categoría de enfermedad para vender una droga potentísima y están teniendo éxito, por desgracia. En una ocasión estuve hablando contigo a raíz de un libro que publicaste, Laboratorio de Médicos, que me pareció un ejercicio de periodismo, y seguramente algunos se han preguntado durante la conversación que hemos mantenido contigo. Bueno, estos son los laboratorios, esta industria es culpable, pero los médicos qué responsabilidad tienen, ¿Tienen alguna responsabilidad o no? Bueno, lo primero agradecerte, Bruno, que, que hagas mención a ese libro, porque la verdad es que fue una investigación que me llevó como cinco años. Me reuní, bueno, reuní, pero no así de, de un día para otro. Durante cinco años tuve que conocer a 20, 22 visitadores médicos, ya sabes, los, los comerciales de los laboratorios, los, estas personas que, que van a las consultas de los médicos y, bueno, pues van a, a convencerles pues con estudios y con otras herramientas que no son estudios y que tienen que ver más con lo crematístico, pues intentan convencerles de lo bueno que son los nuevos medicamentos. De, del laboratorio que les tiene contratados y me preguntas que de alguna manera que eh, claro que es, que es de sentido común en todo lo que estamos hablando hay un responsable hay, hay un ser que firma una, una receta claro porque el medicamento no hace daño si alguien no te lo ha aconsejado y recetado Hombre, a ver, en nuestro país tenemos muy buenos médicos y algunos muy combativos con este tema, precisamente. Hay muchos médicos y, y, y doctoras que en España están denunciando lo que se llama la medicalización de la vida, el sobrediagnóstico, el sobretratamiento de las enfermedades, el abuso, ¿no? Pero es verdad que la industria tiene muchísimo dinero para untar a muchos médicos y, y, y, y se están comprando las recetas, se está comprando la voluntad de, de, de muchos doctores es lo que yo denunciaba en ese libro Laboratorio de Médicos y, y, y, y bueno, nadie me lo ha rebatido, de hecho eh, la parte buena de los médicos algunos de, eh, de, de instituciones muy muy representativas de ellos mismos, eh, me, me ha invitado a conferencias y lo han alabado el, el, el, el libro, es decir es algo conocido en la clase médica y algo que repugna a, a una parte importante de, de esa clase médica Miguel Jara mil gracias eh, por estar con nosotros eh, por compartir este conocimiento y por eh, tu labor eh, de denuncia sobre algo que creo que es eh, muy importante denunciar que la gente conozca, esos efectos secundarios que a veces pueden ser tan tan lamentables eh, como eh, estos eh, que hemos comentado que hay medicamentos, pastillas que matan, nada más y nada menos Miguel, mil gracias Gracias a ti, Bruno, que, que siempre tienes eso un, un ratito de, de atención a estos, a estos temas que no suelen salir los grandes medios de comunicación, lo cual es muy de alabar. Un abrazo, chao. Un abrazo.